Eh, vamos a esta entrevista con Samuel Montaño, que está ya en la línea telefónica. Samuel, qué gusto recibirte,、eh, recibí los datos que me proporcionaste. Por ser tan importantes,、eh, quiero ampliarlos a través de esta entrevista. De tal modo que había una vez que、eh, Defensa Civil tenía cisternas y que estas cisternas terminaron en Haití. Cuéntanos cómo empezó, cómo es que teníamos c i s t e r n a y ahora no. Buenos días, Amalia. Mucho gusto escuchar. Bueno, se trata de lo siguiente. Durante la última gestión del ministro de Defensa, Fernando Kiefer, este logró un crédito de 15 millones de dólares del gobierno español para la compra de más de 100 vehículos para defensa civil. Era la primera vez en la historia de defensa civil de Bolivia. Que este organismo iba a contar con esta cantidad de vehículos y una diversidad de vehículos: camiones, t r a i l e s ambulancias y cisternas para agua potable. Fue tal el festejo que i n c l u s i v e todo este equipo se entregó en la Plaza v i l l a r r u e l a una ceremonia, estuvo el ministro Alegría, y era para,、eh, lo repito, para defensa civil, entre ellos c i s t e r n a s de agua potable. Ahora bien, en 2006, pese a que cuando el presidente Morales asumió el gobierno, habían diputados como Delmas, Que aseguraban que、eh, Bolivia no iba a ir como cascos azules a Haití, porque Haití era el resultado de las invasiones norteamericanas. Pero sorpresivamente, un mes de agosto. Se hace una ceremonia en el Estado Mayor con grandes titulares, incluso en los medios de prensa, donde decía, entre comillas, por fin el ejército tiene vehículos para ser enviados a Haití, pese a que a meses antes anunciaban que no íbamos a ir porque no nos correspondía, pero en fin, se salieron con la suya. Y de estos vehículos, nadie preguntó de dónde salieron estos vehículos. Y a una parte de estos vehículos, lamentablemente, lograron hacerle firmar un decreto del 28760 al presidente del, del, del, del país, con el cual El ejército aprovechaba recursos de su, de su mismo presupuesto 2000,、eh, 2008, el cual, eh, perdón, 2006, 8 con cual, perdón, el 2 0 0 con el cual compraban entre otros 11 camiones, más tanques, p a r a a g u a y combustible, todos para ser llevados y alquilados a Haití. Para complementar el resto del equipo de vehículos que exigían Naciones Unidas, se les ha ocurrido secuestrar. 16 vehículos de defensa civil, de civil se cocharon los vehículos, entre ellos cisternas de agua potable, camiones IBCO e nuevecitos que fueron pintados de blanco, les pusieron UN de Naciones Unidas y fueron presentados en conferencia de prensa y entre los inspectores de Naciones Unidas como si fueran del ejército. Esto fue descubierto por la denuncia de los mismos cascos azules. Que después se conformó una comisión que la encabezó la diputada, me acuerdo, n i n ó o s c a l a s a r t e donde se descubrió este, este, este, este abuso que había hecho a las Fuerzas Armadas. Se, con, se convocó incluso al Congreso al general Freddy Versati como comandante del ejército a que dé explicaciones por qué se habían secuestrado estos vehículos de defensa civil y llevarlos a, para alquilarlos a Haití, entre ellos los cisternos. La respuesta, que no convenció a nadie, pero se quedó en eso, era de que s u p u e s t e Justamente, entre comillas, este equipo era equipo chatarra y que el ejército había hecho el favor de recuperarlo y enviarlo a Haití, lo cual es absolutamente falso. Era un material absolutamente nuevo que incluso disgustó a la embajada、eh, de España, porque la mayor parte de estos equipos era n marca Ibeco, fabricación italiana, y, y eran nuevos y los llevaron a Haití. Y Vea usted, acá hemos tenido N situaciones como la que actualmente estamos viviendo. ¿Se acordará usted d esas inundaciones en el Beni? Donde necesitaban agua potable y desesperada la gente pedía cisternas para agua. ¿Se acordará usted los incendios que hemos tenido en el Chaco? d e v o Morales les pedía cisternas a la Argentina o al Brasil, que no nos dieron porque s a b í a la situación de n u e s t r o s cisternas, mientras l o s cisternas de defensa civil que se habían sido c o m p r a d o s para atender estos desastres, estas necesidades, fueron e n v i a d o s a Haití y a ser a l q u i l a d o s allá para Naciones Unidas. Ahora bien, tenemos una situación desesperante por la escasez de agua en La Paz, en Sucre, en. En, en Oruro y están pidiendo、eh, camiones para perforar, camiones cisternas. Supuestamente el pasado año habría terminado la, la misión de paz y de estabilización de, de los cascos azules en Haití. No sé qué hemos estabilizado en nueve años, pero ya. Y supuestamente nos hemos retirado de la misión de paz de los cascos azules en Haití. Ahora hay que preguntar. Han devuelto aquellos cisternas que se llevaron a Haití, han devuelto las ambulancias que han, se han llevado a Haití, han devuelto los camiones trailers que se han llevado a Haití. Mire, esta mañana estaba apreciando un ejército que han hecho en el altiplano. Y he podido ver, hay cierto tipo de carros blindados, los famosos Uruk-Tu de f a b r i c a c i ó n Brasilera, que unas una cinco de estas unidades, no sé con qué permiso, también en 2006 se los llevaron a Haití para ser alquilados a Naciones Unidas y ahora retornaron al país y han participado en estos ejercicios. Mm, corresponde preguntar: ¿Y los cisternas les han devuelto a Defensa Civil a sus verdaderos dueños? Porque además, el alquiler que han percibido por este equipo de Defensa Civil, parte de estos ingresos debería ir a Defensa Civil. Porque es el equipo de defensa civil quien lo aprovechan y no puede ser. Y no se ha sancionado. Y en su momento, incluso, han habido comunicados de, la, de mismos diputados del MAS 2006, 2008, 2009, pidiendo a las Fuerzas Armadas que devuelvan estos equipos a defensa civil, pero nunca se ha dado. Usted veía acá、eh, las peleas de la, la, la gente en Sucre detrás de u n cisterna por un balde de agua. Y n u e s t r o s cisternas, yo le puedo mostrar las fotos, distribuyendo aguas en Haití. Cuando Haití tiene bastante asistencia de Naciones Unidas. Y tiene toda una costa donde con ciertos procedimientos le sacan el, la sal al agua y pues tienen agua potable. Pero ahí está, ahí está. La pregunta es. Han devuelto sus sistemas y sería bueno investigarlo. Y además, no solamente investigarlo. ¿Por qué no han sancionado en su momento que se ha descubierto este abuso de haberse llevado los vehículos de defensa civil a Haití para ser alquilados? ¿Por qué no se ha sancionado? ¿Por qué el presidente Bolololsa ha permitido este abuso? Es un abuso. Ha causado el disgusto del gobierno español, por más crédito que nos hayan dado, porque esto que declaró el general Bersati que era material chatarra para ser alquilado a Haití, no, pues, era la mentira más grande del mundo. Era material nuevo que había comprado Fernando q u i b e r para defensa civil. No es posible que lo hayamos comprado y pagado el crédito para llevarlo a otro país y alquilarlo y unas Fuerzas Armadas disfruten de los alquileres. No puede ser.、Eh, hay dos cosas. Primero, no era chatarra, eran vehículos nuevos. Segundo, vehículos nuevos con un crédito que lo paga el país en su conjunto. Tercero, estos vehículos nuevos, entre ellos cisternas, eh. El ejército、uh, expropia a Defensa Civil, los manda a Haití, recibe los beneficios del alquiler, y ahora, Samuel, esos alquileres tendrían que haber servido para comprar. Nuevo equipo, pero es evidente que esos alquileres beneficiaron al ejército, quién sabe quién, a qué en qué bolsillos terminaron. Y si uno pide que vuelvan, eso s c i s t e r n a s se imaginará lo que va a volver, ¿no? Eso sí va a ser chatarra. Sí, porque, mire,、eh, el clima en Haití, que está a nivel costa, es bastante húmedo, es bastante húmedo. Tiene una costa tan amplia, es una pequeña isla. Que prácticamente el famoso azote del vapor de Mar González arruina los vehículos, y eso obviamente、eh, debe haber afectado a bastante a este equipo que se llevaron de a, a Haití para ser alquilado. Y usted tiene razón. Mire, cuando se hizo la denuncia ya en 2006, 2007, 2008, se descubrió i n c l u s i v e que no solamente con los alquileres, sino con lo que injustamente les descontaban a los. A los cascos azules, y le digo injustamente porque les hacían firmar un contrato a Naciones Unidas por mil veinticinco dólares mes. Para, por el pago como sueldo, pero acá el ejército les hacía, f i r m a r un segundo contrato y solamente les pagaba 700 dólares, el resto se los descontaban y se descubrió que con estos descuentos semestralmente el ejército se quedaba entre 300 a medio millón de dólares semestralmente, con lo que construyeron estos condominios en, en la zona de Irfavima y aquí k para el uso de los militares, o sea, e d i f i c i o s de departamentos. Con lo que nos paga, y mantenemos tanques, mantenemos aquello y demás. ya Mentira, mentira, porque nosotros mantenemos los pocos tanques que tenemos con el escaso presupuesto que le da el Tesoro General Nación. Pero así ha funcionado. Y yo sigo exigiendo, uno, que devuelvan esos sistemas que los necesitamos acá. No es que no podamos ayudar a Naciones Unidas, pero usted no puede ayudar con cosas ajenas y aún peor cuando no tiene el equipo suficiente en su país y va a disponer de lo poco que tiene, va a enajenar bienes del Estado para ayudar a otro país. No puede hacer. Segundo, Tiene que sancionar a quienes que abusivamente se han llevado este equipo. Y tercero, exigirle al ejército que parte de esos alquileres pasen a defensa civil, que ahora los necesita urgentemente estos recursos para hacer e x p l o r a c i ó n para encontrar pozos de agua, para comprar nuevos sistemas, etcétera, etcétera. En、lo que no coincido con usted, Samuel, es pedirle que devuelvan la chatarra. No, no, no, no, no. Tienen que devolver en el estado en el que lo s recibieron. Es decir,、exacto. cisternas nuevas, ¿no? Exacto, exacto, correcto. Tienen que devolver cisternas nuevas o como dicen, pero tienen que devolver. Tienen que devolver. Y ahora pedirles explicaciones y que s a n c i o n e s a los que abusivamente se cocharon este material va a ser difícil. Usted sabe cuál es la situación del m u n d o militar con el gobierno actual, entonces so, se va a quedar en impunidad, como la mayor parte de lo que se está quedando dentro de las Fuerzas Armadas. ¿sí? Esperemos que no, porque el tema del de agua se va, va a recrudecer y nos acordaremos todos los días de que en este país habían cisternas y que、eh, el ejército las hizo desaparecer para. Aprovecharse de los alquileres sin importarle que esas cisternas iban a desaparecer, ¿no? iban a volverse chatarra. ¿Quién va a traer cisternas chatarras de este Haití? Hágame el favor.、Eh, Samuel, mil gracias por esta información. Le mando un abrazo. A usted, Amalia, un gusto escucharla como siempre.